Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Yo soy Alba Marina, otra vez con ustedes a bordo del tren de la música, con mi conductor Daniel Fouché, que se sentía tan solito esta semana, <risa> <risa> bueno, las semanas pasadas. Estaba un poco malita, con gripa, pero gracias a Dios yo estoy. Mejor y con doble placer, porque estoy con ustedes, mis amigos de la UDO, la mejor estación de todo el norte de Sinaloa que promueve la cultura por la diversidad de sus programas. Bonsoir, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Alba, y con mucho gusto de tenerte otra vez a m i l a d o para manejar justo ese tren como c a d a Domingo. Esta noche, a decir la verdad, esta noche vamos a estar de fiesta. Porque sábado pasado elegí mi presidente en Haití y encontré mucha gente que me preguntó: ¿Pero dónde está Haití? Imagínate hasta mis alumnas a la universidad. ¡Qué tristeza, eh! Por eso yo voy a tomar un minuto para decir algunos detallitos sobre ese país. ¿Me vas a acompañar? Muy bien, aquí、oh. estoy. Haití fue una colonia francesa que en 1804 p e l e a y ganó su independencia contra los franceses. Fue el primer país negro del hemisferio occidental a ganar su libertad de los opresores franceses. Haití comparte la misma isla que la República Dominicana y somos parte de las islas caribeñas. La gastronomía de, de nosotros es muy, muy diferente de la de ustedes aquí en México. No tenemos taquitos ni quesadillas y usted tiene una variedad de f r i o l e s muy diferente de la nuestra. Nuestra comida es más parecida a la comida cubana. Comemos mucho maíz, frijol rojo, frijoles negros, pan de harina. Y los vegetales son casi parecidos. Comemos mucho plátano macho verde, pero aquí se lo come maduro. e h Y por la posición geográfica, Haití habla casi cuatro idiomas: francés, de ser ex colonia francesa, criol, porque venimos de África, español, por el tráfico con nuestros vecinos, los dominicanos. E inglés, porque somos a una hora 45 minutos de Miami. Nosotros hablamos francés porque Haití fue una colonia francesa y es el idioma oficial de la República. Y también un patois que se llama Creole, un idioma vernacular. Y esta noche tomemos la libertad de tocar algunas músicas en Creole. Para que usted tenga n una idea de lo que es. Por favor, no me pide de traducir, es casi imposible, aunque es mi idioma. Y por el colmo de todo, tocaremos la música de un grupo del presidente de Haití. Él fue también músico y tenía un grupo, el más conocido y más amado de todo el país. Es por eso que cuando puse su candidatura a la presidencia, el sobrenombre Sweet Mickey, el nombre de su grupo, Dulce Mickey, fue el tema de la campaña electoral. El ritmo de su música es totalmente diferente de nosotros aquí. Y hablando de la, hablando de la música mexicana, ¿eh? ese ritmo se llama c a d a e Compa. Repito, cada c e c o m p a s es pu pura música para bailar. Si tienes una fiesta en su casa, es imposible de quedarse sentado escuchando esa música. Oh, e s t b i é n、no、cuando encuentre una mujer que sabe hablar, que sabe bailar el compás, es otra cosa. <risa> <risa> Muy divertida. Escucharemos una música del grupo de mi presidente que se llama Se c o m p á A decir la verdad, tengo la nostalgia de mi país cuando los escucha. Vamos a escuchar Se c o m p á la primera música de esta noche. Eh? <laughs> セミナー。 ーー楽楽「あそこはせなたらこれ」「あそこはせなたらこれ」 Fiesta, mira, te va a decir, fiesta cerca del mar, esa es la nostalgia, ¿eh? Eh, debajo de una palapa, con amigos, vino tinto o blanco, cerveza, aros con frioles juntos,、mmm, lechón, tostones, limonada, si uno no tome, ayer, es una expresión haitiana, ayer quiere decir, Dios mío. Se dice ayer. Ayer. e en criol quiere decir Dios mío. La próxima fiesta en tu casa. <risa> ¿Eh? Está bien. Por mí no hay ningún problema. Tengo mucho espacio para todos. ¿Me invitaré? Claro. Ay, y vendré con pura música de Haití. Y la pasaremos bailando. Ay, <risa> como locos. Vamos a ver. Vamos a ver. Haré una observación. También la música de Haití es muy parecida a la de la Martinique, que es también una isla de la. de Île s u l e v a n Ellos han copiado mucho sobre nosotros. Ellos lo llaman Zouk. ¿Es el ritmo de ellos? Zouk. Zouk. Sí, Zouk se、sí, escribe, sí, se llama. El ritmo, y tú vas a escuchar también una canción de ellos, y tú vas a ver que es casi parecido a la música haitiana. La próxima melodía es de otro grupo haitiano llamado Alan Cave y tocará para nosotros una melodía que se llama Que Jimal. Tengo Entonces, tanto dolor. Tengo tanto dolor, sí. Para ver la similitud de la cadence de los dos ritmos, tocaremos una música de Martinique de Eric Big Jal en Au r e n Rimimimunin Dimu. o Ese es criol, por eso te, te, te puse la trampa. Se、ah. dice Rememoué d'amour. Rememoué d'amour. <risa> Ese es criol. Rememoué. Rememue Damu Damu Amami de amor Está ah, bien Ah, tú ves, e s e criol es muy, muy, muy, muy difícil. difícil Y con esta música nos vamos a corte y regresamos en un momento Por favor No se vayan Gracias Thank、you メンバー